Karina Olivera. Desde Móvil ó v te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo a escucharte, Karina. Bien, Jorge. Es que tenía al presidente conmigo ahí al ladito y、mm. estaba a punto de, de hacerle las preguntas. Y una chica se acerca y me dice: Nada, nada, nada, nada. O sea, y ya me lo alejó y raudo y veloz el presidente se alejó. Por tanto, es nada. O sea, nada. que no, no, no dio declaraciones. No, no, se acaba de ir.、Ah, en este momento se acaba de ir.、Ah. Eh, pero te, te reitero, lo tenía. Estaba, estabas ahí de cara al gol. <ríe> sí, sí, sí. De pronto salió la chica, me tomó de la mano y me d i c e nada, nada. Y、uh -huh. eh, bueno, fue nada, nada directamente.、Bueno. Por tanto, Jorge, si ¿sí、te parece. A ver, déjame dos minutitos nada más. A ver, ¿Martín? ¿Martín? Bien.、Eh... A ver, con Martín, la aventura, una reflexión, Martín, del evento, de lo que significa este evento aquí para nuestro departamento. Bueno, un evento de primerísimo nivel, hemos venido trabajando desde hace largo tiempo con, con el BID. Como ustedes recordarán, tenemos prevista la Asamblea de Guardadores del BID en el mes de marzo. Lamentablemente, Omicron、oh, nos pegó fuerte y hubo que suspenderla, pero ya desde ese día quedó la intención de hacer algo aquí en Punta del Este. Bueno, es este evento que es de primerísimo nivel, que apunta a nuevas tecnologías, a innovación, con un sector privado muy, muy fuerte, con realmente. p r i m e r í s i m a s figuras, tanto participantes como, como stickers.、Eh, así que muy contentos.、Eh, ayer hablábamos con algunos, la primera impresión, además de todo que se han llevado de su d e l r e s t o de, de Maldonado, es mejorable. Así que bueno, hay que seguir apostando a esto, lo decía el presidente de la República, es una apuesta país. Uruguay tiene todas las condiciones para, para jugar un rol muy importante en este nuevo mundo que estamos viviendo y, particularmente, Maldonado también tiene vocación de ser sede. No únicamente de evento s de este tipo, sino de la instalación de empresas tecnológicas que, aparte, necesitan y van generando una mano de obra calificada. Así que, bueno, muy contento s realmente con que esto se esté realizando aquí en nuestro departamento. Todo este movimiento, justamente, que se está generando a nivel de departamento y con todas las actividades que hay, y q u e genera para lo que, la temporada que se viene?、Eh, bueno, genera algo que hemos dicho hace mucho tiempo: no tener que pensar tanto en la temporada. Esto genera actividad durante todo el año, que es nuestro objetivo principal: trabajo. Para nuestra gente, no depender exclusivamente de una temporada de verano, no ser exclusivamente un balneario, y para eso este tipo de eventos son, son fundamentales.、Eh, así que en ese sentido seguimos trabajando para marzo, marzo a diciembre. Después, de las temporadas un poco más, un poco menos, tenemos un producto como Choli Playa, en el cual somos、eh, por lejos lo mejor que puede haber en la región. Así que ahí a veces se obedece a distintas circunstancias, sobre todo las condiciones de cambiar yas con, con Argentina. El resto hay que trabajarlo y creo que lo venimos trabajando muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, ahí tenías entonces, Jorge, al director de turismo de la intendencia de Maldonado, Martín l e Aventure, que charlaba con nosotros en este, en este crucecito rumbo a otra entrevista que ya tenía armadita con otros colegas de la capital. Eh, eh, Karina, eh, ¿Sí? quiero, quiero detenerme un, un minuto a hablar contigo de los elementos、eh, <risa> organizacionales de las actividades que se realizan últimamente, ¿no? Y, por ejemplo, allí en el, en el centro de convenciones. Donde, donde parece, parece como que, que todo es muy improvisado, muy dificultoso. El, el sonido hoy, para que ustedes, los periodistas, pudiesen tomar la parte oratoria, era realmente espantoso. ¿sí? Sí. Me da la impresión que no se prevé、eh, colocar un par de parlantes que, que estén、eh, en el lugar donde se congreguen los periodistas para todos poder tomar el audio de cerca,、eh, con buena calidad. Me da la impresión que no, no hay un lugar específico que se les asigne donde ustedes se puedan mover con facilidad sin que todo el mundo le esté pidiendo que no se pare acá, que no se pare allá, que no se acerque al otro lado. ¿Me equivoco o es así? No, es tal cual lo que e s t o s diciendo. Como que parece que estamos involucionando. Inclusive, si va a venir el presidente de la República, que ya de antemano, cuando, se, cuando lleguen, le digan: Mira, el presidente no va a dar declaración, entonces ustedes se quedan tranquilos. Pero si no, anda el presidente caminando y andan todos como una nube atrás de él moviéndose alrededor. No sé, parecen, parecen este, abejas alrededor de, de, <risa> de, del presidente,、Literal. y el presidente saluda a uno, saluda a otro, hace este, este, relaciones sociales que me parece que están muy bien. Pero no da declaraciones. entonces como y que... La selfie,、eh, y la selfie y la, la selfie. y la selfie. Sí, s no, pero planificar el trabajo realmente y para dar una cobertura como un evento, ¿esto se lo merece? Realmente, las condiciones para los medios de comunicación me parecen cada vez peores. ¿Me equivoco? ¿Sabes q u e、eh, Justamente pasó ya en el Business Forum y fue realmente muy difícil el trabajo y yo me tomé,、eh, justamente, escribí una carta. Escribí una carta al business、eh, pidiendo que, por favor, que tengan en cuenta que estamos trabajando, que necesitamos por lo menos un espacio para, ya sea para notas, ya sea para tomar audio o imagen, que esté limpio y que no nos estén empujando continuamente de todos lados. Y, y de hecho, en el business hubo un cruce de palabras con uno de los guardias, fuimos bastante muy maltratados.、Eh, Y no, tu, no he tenido respuesta desde lo que era、no、toda la parte tiempo, no, claro, de organización del.、Seguro. ISN. Y bueno, y en esta oportunidad lo que sucedió fue lo siguiente: la salida de audio, la, la, la, las salidas de audio que había estaban, eran cuatro y de, del lado del delantero, ¿no? donde está toda la imagen, donde están las autoridades,、eh, eran cuatro y estaban lejos de donde nosotros podían, podíamos acceder. Por tanto, había que estar literalmente gateando para dejar el micrófono cerca del retorno. Hablamos con Abulafia y nos decía: Pero ustedes tenían un micrófono, un parlante al fondo, allá en el fondo del salón. Pero, pero ustedes no se ponen al fondo del salón, tienen que、claro. estar cerca de donde está el evento. De... Claro,、eh. bueno, ahí va. Ahí va. Entonces, lo que, lo que hay que afinar son las cosas. A mí lo que me detalles, parece es ¿no? que esto, esto, esto lo, lo, lo programan, lo organizan, lo preven gente que no sabe nada de trabajar como periodista. Porque si no, no lo pueden armar así. Sí, sí. ¿No? Totalmente. Digo, Le decía justamente al comentario que le decía a Abulafia: Perfecto, gracias por el parlante en el fondo del salón. Claro, pero ahí no, no podemos... me sirve de nada. Claro, porque por otra parte, nosotros que, que además tenemos、eh, la imagen desde nuestro OSMO, nuestro celular, <risa> no captaríamos、claro. absolutamente nada、uh -huh. si nos vamos al fondo del salón donde está el, el único, la única salida de audio para los periodistas. Sí, sí. Por tanto, eh, bueno, eh... espero. Que estas cosas este, se vayan solucionando. Lo, lo bueno que pasó en esta oportunidad era menos gente y no, no tuvimos ningún tipo de estratos. Nadie nos estaba empujando,、mm. ni s a c a n d o ni corriendo. Eso ni, está bueno. Y、bueno. sintiendo que, que, bueno, que estábamos este, realmente、eh, molestando. De hecho, estás molestando porque estás en un lugar que de repente no puedes estar, pero no tenés otro lugar. No sé explicarte, Jorge, cómo、mm. es que、eh, no se prevé el espacio. Indicado para que podamos trabajar, tomar el audio, hacer las entrevistas ordenadas y no estar todos, como dices tú, y es verdad, detrás de uno y de otro, porque no solo pasa con el presidente, sino que pasa con todos que uno los está、eh, buscando o persiguiendo. Es, es, Pero, es además, una forma en, cualquier, rara de en cualquier lugar organizado, cuando viene el presidente o el intendente, van a dar las declaraciones. Una sala donde ustedes puedan ir,、Perfecto. instalarse, poner las cámaras, los micrófonos, sentarse, ellos estar cómodos, no estar rodeados、eh, permanentemente, tener una buena imagen todos, porque en definitiva, en definitiva también el trabajo, el trabajo para los cameraman es muy difícil, porque hay veces、sí. que toman más la cabeza del colega que está delante que el propio entrevistado.、Eh, eh, Cronistas que con su brazo y su micrófono no llegan a poder captar lo que dice el entrevistado, ni, lo que, ni las preguntas que se hacen. Bueno, prevean una sala de conferencias donde en vez de andar todos corriendo atrás de, de la autoridad, saben que se sientan ahí, que la autoridad va, les va a dar diez minutos, diez preguntas. No sé cómo se hace la, la conferencia del presidente de, de la República, yo qué sé. Pero me parece tan obvio, tan obvio que a esta altura del partido cuesta entender cómo no se realiza de esa manera, ¿no? Sí, y además cuando venís a, como que venís. Preparado para que te pasen cosas como esas que estás diciendo, no tener la salida de a u d i o Lo primero que entre y o hoy, esto estaba previsto que diera comienzo a las doce de la mañana. Yo llegué a las ocho y diez, más o menos, 10 y 10, 8 y diez, ocho y cuarto, de manera justamente de ver todas esas cosas que, que después nos complican a la salida del. De, de, de, igual. De, de, igual. Tenés razón, pero marcha presa. Exacto, es así. Es bueno, así. vuelvo contigo. Me voy bueno, a Brasil, no, me voy a Brasil.、Es. Por un ratito me voy a bueno, Brasil. Bueno, déjame decirte que, que éramos todos los que reclamamos y seguramente para la próxima, aquí en el centro de convenciones, mejore、bueno, la s cosa. s Vamos a tener que levantar firmas, me parece. <risa> falta Celso acá,、sí. falta Celso acá. Bueno, para bueno, sirve, bueno, sirve. capaz, está escuchando, s í que. <risa> claro. Lo extrañamos. <risa> el Rob Weiler, falta Rob Weiler. <risa> Dale, chao. Chao, chao. Frecuencia abierta.